Noticiero 37 grados se encuentra con el doctor Germán Castellano Serrera, alcalde del Líbano, Tolima Doctor Germán, ¿cómo va ese plan de desarrollo que usted ha iniciado por los diferentes barrios y veredas de su municipio? Eh, ¿Cómo ha encontrado la población? ¿Qué reflexión ha encontrado en esta en, en la población del Líbano, Tolima? pero bueno, Muy buenos días para, para todos ustedes eh, El plan de desarrollo en el municipio de Líbano ha sido un ejercicio sumamente importante eh, ya que Desde el mes de mayo del año inmediatamente anterior, cuando estábamos dándole ya terminando la propuesta del plan de, de programa de gobierno, tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar de la mano de las comunidades urbanas, de las comunidades rurales, de los diferentes gremios y empezamos a, a hacer ejercicios de socialización también, de conociendo muchas necesidades de la comunidad del municipio de Líbano y desde ese mismo momento empezamos a dimensionar qué, qué iba a ser nuestro plan de desarrollo. Teníamos la convicción de que tenemos que trabajar muy duro para llegar a la alcaldía, pero antes de llegar era la idea y la seguridad de cómo íbamos a gobernar. de Posterior a eso, en mes de noviembre, diciembre, Estuvimos ya los contactos a nivel departamental, a nivel nacional, conociendo una gran cantidad de cosas. Hicimos un ejercicio sumamente importante con las juntas de acción comunal, urbanas y rurales. Logramos reunir cerca de 90, de 105 que es la totalidad de allá. Y logramos también hacer unos ejercicios de, de identificación de necesidades, de prioridades. Y en este momento estamos depurando esa información que nos va a servir como un insumo sumamente importante para el plan de, de desarrollo. Igualmente fue interesante el proceso de empalme, nos encontramos con dos cosas disímiles en cuanto a que pues una cosa se recibe en los documentos y otra cosa en la realidad, empezamos a avanzar, ya hicimos el informe nuestro de empalme poniendo en conocimiento algunas cosas que de pronto no las encontramos muy claras, esperamos que no pasen a mayores, esperamos que la administración anterior haya hecho las cosas bien, Eh, y, y logramos avanzar este año eh, los primeros meses pues obviamente la enfrentarnos a una, una administración enfrentarnos a una eh, situaciones comple completamente complejas de la de todos los sectores del municipio y obviamente lo más complicado sin malaio la capacidad de maniobra financiera para sacar adelante algunas cosas eso pues es la, los retrasos que que son normales en administraciones no pensamos que fuera tan tan traumática en el sentido del cierre presupuestal pero hoy ya precisamente el día de hoy estamos haciendo entrega al Consejo Territorial de Planeación de todos el, el, la, la, el, el documento base para lo que va a ser el, la elaboración del plan de desarrollo eh, ya con las comunidades ya tenemos algo muy adelantado hoy le vamos a dar a conocer al Consejo cuál es el diagnóstico que vamos a a hacer este, durante este mes de marzo, cuáles van a ser las mesas temáticas sectoriales para avanzar con, con las diferentes comunidades, para los meses posteriores de abril y mayo pues darle los ajustes presentados al Consejo y finalmente a lima y la aprobación de plan que estamos seguros que va a ser una importante carta de navegación para los próximos cuatro años del municipio y la proyección del mismo hacia 10, 15 años más. ¿Cuál es la principal novedad o necesidad que tiene el íbano en este instante que usted ha podido visualizar dentro de tres de, de su nuevo periodo bueno cuando hicimos el programa de gobierno uno identificaba situaciones como el problema de, la, de de la parte rural es una situación muy compleja teniendo en cuenta que el municipio es un municipio cafetero hoy encontramos que La totalidad, el 90% de la cosecha cafetera se averanó, se abrojó, se perdió y esto es sumamente eh, perjudicial, no solamente para la parte económica, sino todo el, la, el efecto colateral que puede traer desde el punto de vista social. Eh, el tema de, de, de la movilidad, del espacio público, de la seguridad en el municipio de Líbano. Pero, en fin, cuando vemos la agenda pública, cuando vemos cerca de 16 ejes de gestión que es lo que estamos trabajando en seis dimensiones nos damos cuenta que por donde se mire el municipio son necesidades son necesidades eso es lo que queremos priorizar en ese plan de desarrollo queremos identificar cuáles son de acuerdo al plan operativo anual de inversiones qué vamos a hacer el primer año cómo vamos a proyectar el segundo cómo vamos a ejecutar el tercero y cómo vamos a trabajar estos cuatro años de la mano de la comunidad siempre hemos querido y estamos trabajando en eso en la consolidación de todos los consejos que hay que eh, prácticamente eh, constituir y algunos de ellos eh, como reiniciarlos el consejo de seguridad y convivencia, el consejo de desarrollo rural de juventudes de bibliotecas, de de cultura, todos estos que van a ser sumamente importantes para el desarrollo y sobre todo para trabajar de la mano de la comunidad en el híbano estamos completamente convencidos ...que la institucionalidad pública... ...no podrá avanzar sin el apoyo de la privada... ...sin el apoyo de los organismos no gubernamentales... ...y especialmente de la comunidad. Bueno, eh, el, el ministro de Agricultura estuvo... ...el, la, el pasado fin de semana en, en el Tolima... ...¿cómo le fue con esa visita? ¿Salió favorecido? Sí. Eh, efectivamente el municip los, de los municipios del departamento del Tolima... ...van a poder acceder a algunos recursos importantes... Eh, ...el programa de Colombia Siembra... ...pues hay algunas cosas que inquietan todavía a los beneficiarios directos que van a ser los campesinos pero estamos eh, aclarando la situación y en cierta forma eh, fueron muy explícitos en el, en, el, en, la, en la reunión que hubo en la coordinación del departamento del Tolima estamos avanzando en eso, estamos actualizando una cantidad de información ya recogimos una información y la mandamos a la plataforma en lo que tiene que ver con la fenómeno del niño y estamos también ya en este momento subiendo a plataforma todas las personas que pueden ser ya beneficiarios con el tema de Colombia Siempre Bueno, de otro tema la educación, un tema que ha sido noticia últimamente, ¿cómo ve el alcalde del Líbano la situación de la Universidad del Tolima? Teniendo en cuenta que muchos libaneses estudian en la universidad y consideramos que allí también como que hay una sede de, de la Universidad del Tolima. Claro, el, el, el, la Universidad del Tolima, no Mater, no solamente de Ibagué, sino de todos los municipios del departamento del Tolima, es una, es una situación que se presenta y en la cual todos los municipios debemos ser dolientes, esperamos que la parte de la universidad, la parte administrativa, todo lo que tiene que ver con el bloque docente, eh, administrativo, asistencial y especialmente los muchachos tengan la oportunidad de continuar, es el llamado para que eh, se puedan unir los esfuerzos necesarios para que el mismo departamento en cabeza de la gobernación se logre, se logre avanzar y que no se vaya a perder la, el desempeño y lo que tiene que ver con, la, con este semestre de los jóvenes en los cuales pues Como digo, son miles de personas que de diferentes sitios del departamento que pueden ser los beneficiados o los damnificados con eh, finalmente con la medida que se toma Bueno, para finalizar la invitación a todos los habitantes del municipio de Líbano para que esté pendiente de su labor, eh, tenemos entendido que pusimos día más una reunión de alcalde allá en el municipio. Háblenos de este tema. Sí, estamos, estamos, eh, fue aplazada precisamente por inconvenientes de... ...de lo que tiene que ver con el plan de desarrollo... ...las reuniones de socialización del mismo... Eh, ...la presencia de algunas personas allá... ...lo que queremos... ...y hemos querido liderar con alcaldes del norte... ...del departamento del Tolima... ...es hablar del tema de asociatividad municipal... ...de la posibilidad de unar esfuerzos... ...de la posibilidad de... ...de hacer un acuerdo de voluntades... ...que nos permita no solamente... ...y de manera inmediata... ...elaborar un plan de choque ante la... ...ante el gobierno departamental... ...ante el gobierno nacional a través de la, del Ministerio de Hacienda, de el Ministerio de Agricultura, por la problemática cafetera que hay. Y además, mirar cuáles van a ser los proyectos de impacto regional y que esa asociatividad, de acuerdo a la ley 1454, que la ley la nueva ley de ordenamiento territorial, podamos acceder a recursos importantes. Siempre lo hemos dicho lo hemos socializado y lo seguiremos, lo seguiremos diciendo. Es muy diferente que un municipio, cualquiera del departamento, vaya a tocar puertas al Gobierno Nacional, que vayamos una asociación de municipios constituidos por 10, 12 municipios, que sería algo muy importante y eh, mucha proyección para poder avanzar en lo que tiene que ver con proyectos de tipo regional, en educación, en salud, en infraestructura vial, etcétera etc. Alcalde, ¿Ya tiene día y fecha esta reunión? ¿Cuándo será? Estamos seguros que la vamos a hacer en un domingo de, de, del mes de marzo. Esperamos que el, lo que tiene que ver con la, el, la elaboración del diagnóstico del plan de desarrollo que casi todos los municipios estamos en eso, no se no se nos trunque. Pero sí cada oportunidad que tenemos con los alcaldes estamos tratando de, de concretar situaciones, de avanzar en la agenda, porque es en una agenda organizada que queremos establecer eh, básicamente tocarle puertas al gobierno nacional de las problemáticas que actualmente nos nos afectan de manera positiva o negativa Alcalde, muchas gracias